¿Cómo es、sí. este nuevo mural? ¿Dónde va a, estar,、eh, ¿dónde va a ser esta convocatoria, s i l o Bueno, el mural es en la calle Julio Meilán y Botas, en Patagones, al lado del Deportivo, del Club Deportivo Patagones,、uh -huh. a una cuadrita de la Costanera, del Malecón, al lado de la Escuela Dos Nueva.、Mirá. Esas son las referencias para encontrarnos.、Eh, es un callejoncito de. 300 metros más o menos, que、sí. justo es el paredón lindero del Club Deportivo donde están las canchas de fútbol, y que del lado que da a la calle Julio Meilán es de b l o s color gris. Y este año, para el 24 de marzo, se hizo una primera intervención artística con un mural、eh, en homenaje, en reconocimiento, trayendo a la memoria a Julio Meilán, que es、eh, un compañero que está desaparecido. y... Que en nuestra asociación está su familia y que, bueno, que lo trajimos a la memoria porque es parte de la comarca, es parte de la historia de nuestro lugar. Y el resto del paredón sigue gris y la idea es ir de a poquito y entre todos llenándolo de, de imágenes y de obras que nos ayuden a pensar, a reflexionar, a encontrarnos, a celebrar las cosas que, que sabemos que son irrenunciables, como la verdad, la justicia. En todo término, ¿no? no en nuestra historia reciente solamente, sino en nuestra actualidad. Por eso este mural que continúa, de alguna manera, este fin de semana y el fin de semana que viene,、eh, tratará de eso, tratará un poco de conectar la historia reciente con la actualidad. Eh, eh, nuestra actualidad es la historia de mañana, en definitiva. Así que está re bueno juntarnos a pintar, a reparar el paredón, a llenar de colador la costanera en, en esta época linda para juntarse a. A trabajar, a cebar un mate, a pensar juntos. Y bueno, y el mural se trata de eso: de memoria, verdad y justicia, por los 30.000 y por Santiago Maldonado. A las 9 y media es la convocatoria, tempranito, y sigue durante todo el día. Hay un, un pequeño recreo al mediodía que se piensan tomar, pero calculo que se van a quedar por ahí también dando vueltas, porque、eh, yo、sí. veía, veía el horario 9.30, 12.30, pero me imaginaba que si uno está ahí, comparte y está embalado, no frena. Tal cual, así que iremos reacomodándolo.、Eh, por lo pronto, el, el cronograma que armamos será a la mañana y a la tarde, el domingo a la tarde, con siestita hasta la tardecita, el lunes también.、Uh -huh. Bueno, es, es largo, está circulando、eh, por Facebook, por WhatsApp la invitación. ¿Y las、eh... imágenes que acompañan la, la circulación de eso t i e n e que ver con el boceto del mural? No. Sí, las imágenes que están circulando son el puntapié. Son las primeras imágenes que se le ocurrieron a tres estudiantes de la Escuela de Arte Alfides v i a l e t t i que son estudiantes del profesorado en artes visuales, que están a un minutito de recibirse y que dentro de la cátedra práctica docente 4, una de las cosas a practicar es、eh, volver a la comunidad y que lo que han aprendido y compartido en la experiencia de la formación como docentes de artes visuales. Nada, se comunique, converse con las necesidades de, de los vecinos y las vecinas en distintas organizaciones y agrupaciones que no sean la escuela estrictamente. Entonces, bueno, un grupo de estudiantes eligió la asociación para vincularse y juntos pensamos que era a través del arte、eh, una hermosa posibilidad de, de hacer memoria juntos en el mural. Y ahí estamos, mural a la obra,、eh, con estos bocetitos. Será la forma de arrancar, pero después todo aporte, toda idea es bienvenida y se irá sumando y componiendo a lo que los chicos propusieron.